Y esta noche en nuestros encuentros eh, cercanos eh, todo va a estallar en mil pedazos. Encuentros cercanos. Apreté los dientes, dije que me iría. Quedaron todos rotos por el suelo. Uno fue a clavarse en su chaqueta de cuello. Y seguramente quien me canta la conocéis en de sobra. Cristina Rosenbinge. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, ¿eh? Esto es una fortuna poder eh, trabajar aquí y poder encontrarme con una persona como tú que forma parte del sonido y de la historia de nuestro país y de la música y todas las canciones eh, todas son algunos momentos, ¿no? Qué bien. Y, y bueno, y supongo que también para quien lo hace, porque lo que se refleja son momentos, cosas que, que uno ha vivido y que bueno, las quiere inmortalizar de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, realmente te diría que la, el idilio y la, sobre todo la fascinación uno la siente con la música en sí misma. Entonces eh, eh, utilizas para las historias que necesitas tu propia vida, la de la, de la gente que tienes alrededor, pero sobre todo la relación íntima y explosiva y pasional la tienes con la música. Y podríamos hablar de tu último disco, pero no. Hoy vamos a hablar de tu nuevo libro, Debut. Sí, efectivamente. En el mundo de la literatura, en el fondo... Bueno, tú eh, hablas eh, mucho sobre eso y luego lo contamos, ¿no? Si las eh, letras en las canciones son poesía, no son poesía, si tiene que ver la música, si son algo más que puedo más eh, con música, eh, son algo más, ¿no? También. Es un género literario aparte. Sabes, yo lo que he intentado con este libro y lo que, es, lo que tiene detrás es la, la pretensión de reivindicar las letras de las canciones como una forma de literatura totalmente respetable porque parece que somos como la hermanita pobre o, o inculta de la poesía, ¿no? Y, y las letras de las canciones, aparte de tener una influencia enorme en la cultura popular y de retratar los momentos en los que se escriben y formar parte de lo que, lo que tú estás diciendo, de la memoria colectiva de cada país... Pues aparte de eso, son una forma de escritura muy difícil y que requiere tener un oficio y una bueno y, y unos, unos talentos muy concretos y muy especiales. ¿no? Entonces yo he intentado en este libro, en un ensayo que hay al final, describir en qué consiste la técnica y por qué es tan complicado. Y sobre todo son cosas que se viven, porque yo creo que el músico lo hablaba hace poquito en una conversación que tenía con un amigo, las canciones suelen ser mejores cuando hay vida, cuando hay cosas que hay que contar, cuando hay experiencias y... Hay que asomarse mucho a la vida, el músico lo hace no es una persona que, que vive que, que siente y no escribe desde afuera sino desde adentro sí efectivamente ahí es, una, es verdad que el público parece que tiene una especie de detector de mentiras ¿no? y que las canciones que más lleguen y que más, que más llegan y las que más trascienden son en las que las partes de tu intimidad y no sé exactamente cómo ocurre o sea no sé, no sé por qué. Uno puede escribir una historia de otro y escribirla muy bien, y sin embargo, para que, para que esa historia llegue y toque y atrape de verdad a la gente, tiene que tiene que de alguna manera intuirse que la estás contando porque la has vivido. Y, y tú has vivido muchas cosas en España y fuera de España. Sí, efectivamente. Sí, he vivido en España casi toda mi vida, pero también viví una época importante, unos cuantos años en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Nueva York, en la capital del mundo, ¿no? Aunque no sea capital de ese país, pues es la capital del mundo. La capital del mundo, además en unos años muy especiales, porque a mí me tocó vivir el 11 de septiembre allí mismo. así ¿Ah, o sea sí? Que, sí, sí. Así que sonó, fueron un periodo muy convulsivo, ¿sí? Desde luego que sí. Fíjate, el 11-S, todo, todo el mundo se acuerda. ¿Qué hacías en no. el 11-S? Como no te vas a acordar tú, ¿no? que estabas allí. Estaba allí, esa mañana iba a ensayar a un, a un estudio que estaba a Dos Manzanas del Vuelto Center o sea que sí, sí, fue, lo vimos muy de cerca todos los de la banda. Yo creo que todo el mundo eh, tiene algunas eh, canciones eh, tuyas, forman parte de su banda sonora eh, vital, eh, llevas desde los años 80, 90 los años eh, cero los, los 2000, los 2010 haciendo música, haciendo eh, cosas eh, han pasado muchas cosas, mucho tiempo y sin embargo, eh, el fundamento sigue siendo el mismo eh, los formatos en los que se vende y se da a conocer, la música pueden cambiar pero la música es la música Sí, el, bueno, hay ciertos elementos que son invariables que ¿no? Pero dentro de lo que es el formato canción, que es una historia que se cuenta cantando en, o recitando encima de música, digamos, en, y que dura entre tres, ocho minutos más o menos, es lo que suele ser... Eh, dentro de ese formato se puede jugar muchísimo, ¿sabes? la canción clásica por ejemplo tiene estrofas y un estribillo que se repite pero se puede jugar, tú puedes cambiar la letra en el estribillo que se repita a melodía pero no, no la letra irla cambiando y convertirlo en una historia lineal o puedes también en vez, de, en vez de hacer un estribillo ad hoc meter una frase que se repita al final de unas estrofas largas, hay muchas maneras de hacerlo Para no caer en estructuras fijas. Y una cosa que a mí me ha ocurrido también es que siempre he tenido inquietud por experimentar y hacer cosas que no había hecho antes. O sea, que cuando ya había conseguido algo que me parecía que estaba muy bien, en vez de repetir eso hasta la saciedad, pues me he empezado a hacer otra cosa, ¿no? Eh, como decía, algunas canciones eh, tuyas eh, forman parte de la vida de eh, las personas eh, Todo el mundo ha oído, por ejemplo eh, Todo el mundo se ha subido en un coche junto a ti Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Voy en un coche que robaré Me decía Javier Sevillano nuestro productor, que las eh, canciones, eh, cuando se paran a escuchar algunas eh, letras, decías cosas eh, muy importantes eh, y muy profundas, eh, ya en tiempos, en los tiempos en los que igual... Eh, Uno se quedaba con la copla eh, Pero había mucha profundidad en lo que decías eh, Siempre lo has tenido Sí, siempre he tenido inquietud por las letras Porque es lo primero que empecé a hacer ¿sabes? Las letras en, la, en el mundo de la música Es lo que nadie quiere hacer Porque requieren mucho tiempo Es un trabajo que bueno menos agradecido para, O menos inmediato Que escribir música o tocar ¿no? Entonces eh, yo empecé haciendo, empecé haciendo letras Por eso, porque era lo que nadie quería hacer Y siempre me ha gustado leer y escribir Entonces era una forma estupear ...y ya en mi primer disco había una... ...sí, yo creo que había una apuesta... ...además contaba con la ventaja... ...contaba con la ventaja de que había muy pocas voces femeninas... ...en ese tiempo... ...era tener una historia contada desde una voz femenina... ...era muy inusual... O sea, ...había mujeres cantando... ...pero no cantan, cantando sus propias historias... ...entonces... Eh, ...ahí había una originalidad... ...que, que yo creo que, que fue lo que llamó la atención... ...en un primer momento, ¿no?... Sí. No sé si dónde lo he leído, dónde lo he escuchado, en eh, algunas de las miles eh, de cosas, eh, entrevistas que te han hecho últimamente con este libro, con eh, Ende pero en algún sitio decías, decías, y yo leía y me sentía, digo, y me sentía bien, como hombre además, porque tú decías vivimos unos tiempos, el feminismo liberará a la mujer, pero también liberará al hombre. Uh -huh. Y yo creo que es muy importante para nosotros. Un hombre puede ser feminista en el sentido de tener unos sentimientos feministas. Y no hace falta que sea, que sea mujer. Pero también hace falta que los hombres se liberen porque yo creo que eh, son los que eh, el género el que ha metido en la prisión a la mujer y es el que tiene que sacar no solo a la mujer sino sacarse a sí mismo lo que ha provocado que todo esto sea así ¿no? totalmente de acuerdo es que yo creo que el macho es una especie de armadura que se construye encima de un hombre débil en realidad o sea, es un hombre que tiene miedo pero no es algo innato, desde luego, y creo que se puede, igual que se pone, se puede quitar. Y, y que son cuestiones culturales que, que, que pertenecen a dinámicas de sociedades ancestrales que hoy en día no tienen ningún sentido, además. Entonces, eh, lo que pasa es que está la, bueno la, la inercia es muy difícil de parar y, y las estructuras sociales que además han sido han sido bendecidas por la iglesia pues son muy difíciles de romper pero realmente una sociedad feminista es una sociedad donde todo el mundo es más libre claro. y donde la gente elige no en base al sexo con el que nace sino en base a, a sus preferencias sus actitudes o, o sus talentos o lo que sea ¿no? Y nacemos con un sexo, ser humano, somos humanos. Sí. Y luego lo, lo otro es un añadido, pero. Que no haya una diferencia, básicamente, ¿no? Claro, básicamente, aunque... aunque o sea, eso tampoco supone perder nada, ¿sabes? Claro. Yo creo que en, hay hay cosas buenas que hemos aprendido en, en, en, de los roles tradicionales, pero hay mu muchas cosas malas. Y sobre todo los roles tradicionales suponen una limitación. Tanto para mujeres, por supuesto, y también para, para los hombres. Entonces creo que son limitaciones que hay que romper ya. Ya va siendo verdad. Tú... Uno de tus eh, últimos eh, discos, un hombre rubio, tu último disco, eh, te presentabas y lo que cuentas es algo que podría haber contado un hombre y en cierto modo eh, lo cuentas así y para para no atacarnos en nuestros, eh, nuestras creencias y en nuestro hueco, sino eh, mostrar algunas cosas que, que tenemos y que hay que cambiar, ¿no? Bueno, la, la voz de un hombre rubio es un no es la voz de todos los hombres absolutos absoluto, es de, es de un cierto tipo de hombre. si Es un hombre concreto que es un poco lo que identifico con la masculinidad clásica, ahí como, como rígida de mi padre, ¿sabes? que mm. Pero, pero eso no, no encajaría con mi hermano, por ejemplo, ya hay claro. solo una generación de diferencia. Este una, pero sí que conozco a muchos hombres que todavía se comportan de esa manera. ¿no? Y, y bueno, como mi padre murió cuando yo era muy joven, pues a, a, a través de una elegía que le escribí que se llama Romance de la Plata. Empecé a indagar en esto de la masculinidad Y hablar desde una voz masculina Y bueno, en el disco en realidad Algunas canciones son más serias, digamos Y hay otras que son directamente más juguetonas ¿eh? Porque también adoptar una, una voz masculina Pues fue muy divertido a la hora de escribir canciones de desamor Una de las canciones que se encuentra en ese disco La vamos a escuchar ahora Se titula Ana y los pájaros <risa> stuff love the day there is un... Quiera conocer de quien quiera que le firmese el libro, dentro de muy poquitas horas, en la Feria del Libro. Sí, efectivamente, en la, en la Feria del Libro estoy en, eh, ya se me han olvidado los horarios, de 12 a 2. en De 12 a, a 2 eh, en La Buena Vida. En Mañana, La Buena no, Vida y luego por la tarde. Eh, a 19, 21 Exacto. En, en António Machado. Machado. Sí, sí. Sí. En un entorno como es el Retiro de Madrid... Eh, Bueno, qué, qué importante es eh, leer y ahora tenemos eh, que leer Debut, ¿no? Sí, además Debut es un libro, no, no está escrito para solo para fans. ¿eh? De hecho, una de las alegrías más grandes que me ha dado este libro, que por cierto está ahora en la segunda edición ya, es que es que eh, lo está leyendo mucha gente que como en, como en forma de relato, ¿no? O sea, es un libro alterna. Eh, diarios y, y relatos autobiográficos con letras de las canciones y al final un ensayo y lo que cuenta al final es un, es un poco pues eso la odisea de, un, de una persona que, que piensa en formato de canción que yo todo lo que vivo lo llevo tarde o temprano al formato de canción entonces es muy divertido establecer la relación entre el relato y la, y la canción pero hay, hay gente que le ha gustado mucho el libro y que no tenía no conocía mi música uh -huh. o sea que ese Funciona en dos niveles distintos. Funciona como, como libro, vamos, como, como narrativa. Y después en de Madrid te vas a hacer Américas. Sí. A, eh, bueno, estás antes en, en el territorio que es el puente, en Orense. En Orense, el 27, y luego eh, Bogotá, Colombia, México, ¿no? Sí, voy a... Estoy en Orense, que creo que tocamos una plaza, y luego eh, eh, me voy a Bogotá y voy a presentar el... el libro en una librería... ...y luego voy a tocar en el Festival Local Parque... ...que es un festival gigante en, en la ciudad de Bogotá... ...que van miles de personas... ...luego voy a México, allí presento el libro también... ...y, y hacemos una, un concierto en la Sala Galera... Y, ...y nada, eso es mi plan... ...y luego ya al volver... ...entro en un rodaje... ...o sea que estoy de aquí para allá... Uh, hasta el 4 de agosto que me cojo vacaciones de, de como cualquier currito y me voy a casa de mi madre <ríe> Fíjate <ríe> lo, que, lo que decías eh, ahora normalmente sí. se pre presenta a alguien actriz y cantante, no, tú eres fundamentalmente cantante, pero también has hecho algunas cositas en el mundo del cine Sí, yo, fíjate que Yo, eh, me cuesta eh, ponerme una sola profesión. En realidad lo que yo hago es que yo cuento historias. Cuento historias de distintas maneras. Las cuento con música, las cuento con letras, las cuento en libros, las, cu las puedo contar en película. Pero básicamente lo que hago es contar historias. Y todo lo demás que hago, producir, tocar, cantar, son distintas herramientas para lo que me gusta, que es contar historias. Historias hay muchísimas. Se encuentran en este libro en debut. El libro de Cristina Rosenbinge se encuentra en eh, Random House, de eh, eh, eh, es algo más que una autobiografía, es un libro de experiencias, es un libro de música y es un libro que cuentas cuando vivías en Nueva York, nos no has dicho, eh, voy al concierto de, de David Bowie, de David Bowie, en el Madison Square Garden. Híjolines, y, y, y para ti era una cosa espectacular, fantástico tener a Davis Bowie y para nosotros lo es tenerte ¿eh? a <risa> ti. Muchísimas gracias, vaya paralelismo. <risa> bueno, pues son iconos, son gente y oye, tú estás en esa división ya, ¿eh? aunque no te des cuenta o aunque no lo quieras admitir. No, desde luego que no lo quiero admitir. Hago, hago lo que puedo y lo que sí que te puedo decir es que, aunque llevo muchísimos años en esto. Me sigue haciendo la misma ilusión que el primer día O sea, eso no se me ha pasado nunca Y a nosotros nos hace Mucha ilusión de estar Cerca, muy cerca De la persona que hablaba de esta distancia Esa señorita Que rima conmigo Que te ronda siempre alrededor Es tu favorita Te lleva consigo Te gusta Cristina Rosenbinge. No solamente ha sido un placer, sino que ha sido un orgullo estar contigo. ¿eh? Muchísimas gracias. Un gustazo estar aquí. Y mañana estamos en la Feria del Libro. Y lo que nos escuchen, que vayan mañana a partir de las 12 de la mañana, la librería Buena Vida, y que no madrugue tanto, que vaya a las 7 de la tarde. Estás en la caseta de la librería Antonio Machado. Ay, os espero. Gracias. Hasta Gracias.